El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús camino a Emaús. Te llevabas conversando? Me dijiste es buen amigo y me detuve asombrado. A la vera del camino, no sabes lo que ha pasado. Allá en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi almea de Maú. Dios te bendiga, amados en Cristo, Dios te bendiga, pueblo de Dios. Gracias por permitirnos estar otra noche aquí en tu programa Camino a Emmaú. Camino a Elmaú, tu caminar con Cristo. Queremos bendecirte a través de este espacio radial. queremos bendecir tu casa, tu familia, queremos declararte una palabra de poder en el nombre de Jesús. Este programa Camino de Maú, tu caminar con Cristo, es un programa de media hora donde queremos edificar la familia, edificarnos cada día más en el crecimiento espiritual. Camino de Maú, tu caminar con Cristo. Te damos la bienvenida en esta noche. Esta noche tenemos un panel invitado grande... ...unos grandes panelistas invitados en nuestro panel... ...está con nosotros... Cristian Carmona... Ah, muy buenas noches, Julio Guzmán... Ah, Guillermo Vázquez... Amén... Gracias al Señor por estos panelistas que nos ha dado... Quiero invitarte en esta noche que están los, los números los de teléfono abiertos... ...nos puede llamar para cualquier petición en oración... 461-4650. Estaremos eh, eh, para orando por ti. No puede llamar, por favor. Camino Esmaú es una programación que nos llega a través del patrocinio de Armando Anzón Miss Armando Anzón Miss Marque con sus dos localidades, una en Potoke en el 12 y 5 de la Hermo, perdón, en el 12 y 5 de la Pine Street. y el otro en el 895 de la Elmo Láveno. Armando Anzón Marque se caracteriza por el corte de tu especialidad en la carne, por el gusto a tu preferencia. También te ofrece los servicios de cafetería y una variada, variedad de productos. Armando Anzón Micmarque. En esta noche tenemos un tema que va a ser la bendición para ti. Tenemos un tema que va a ser de bendición para tu familia Y lo hemos titulado ¿A quién le estás agradeciendo? ¿A quién le estás agradeciendo, pueblo de Dios? ¿A quién le estás agradeciendo, tú que no escuchas? El agradecimiento es una actitud El agradecimiento es cuando recibimos algo Pero el agradecimiento tiene una connotación especial El agradecer no significa que tenemos que devolver los recibidos. ¿A quién tú le estás agradeciendo? ¿A aquel que murió por ti? ¿A aquel que tomó tu lugar en la cruz? ¿A aquel que dijo, "Heme aquí, envíame a mí? ¿A quién le estamos agradeciendo? La palabra declara que son corazones agradecidos que suben a la presencia del Señor. Vemos como el pueblo de Dios Dios lo saca de la esclavitud Dios lo saca de la mano férrea De, de Egipto Y Dios lo lleva a la tierra Que fluye leche y miel Pero vemos como la palabra nos dice Aquel pueblo que debió ser sacado Lo que era en 40 días Se transforma en 40 años Porque su corazón Estaba lejos de agradecer a nuestro Dios ¿A quién le está agradeciendo, pueblo de Dios? Uh, si podemos ir a la palabra de Dios en la Biblia En Lucas 17, 11, 19 Podemos ver sobre una historia sobre los días leprosos Y dice así la palabra de Jesús Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba en Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, Ir, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias Y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese a diez A diez gloria Dios Sino a, a este extranjero? Y le dijo Levántate vete a tu vete tu fe te ha salvado si podemos darnos cuenta cuando jesús entró al pueblo se encontró con 10 leprosos los leprosos no podían vivir con sus familias tenían que vivir afuera del pueblo debajo de árboles e inclusive hasta en cuevas no podían tocar a nadie no podían tocarlos no podían tener una relación con nadie Entonces ellos vivían juntos como en comu comunidad, porque esta clase de lepra era contagiosa y no, no había cura en ese entonces. Eh, era era una causa, la lepra era, les causaba dolor, heridas abiertas y esas heridas abiertas era lo que contagiaba a, la, a las demás personas y a causa de eso tenían que vivir en soli solidarios, solos. Y cuando Jesús los vio, les dijo, vayan a los sacerdotes. Y ellos, obedeciendo a Jesús, se levantaron y fueron. Y yo me imagino que ellos caminando habrán dicho, ¿cómo vamos a ir al, al sacerdote si aún estamos enfermos? Pero ellos aún caminando se dieron cuenta que fueron sanos. Entonces los diez, al verse que estaban sanos, habrán dicho, gozosos, contentos, habrán dicho, ¡wow! Ahora sí podemos ir con el sacerdote Ahora sí podemos regresar con nuestras familias Ahora podemos vivir felices Pero uno de ellos se dio cuenta y dijo ¿Por qué yo tengo que ir donde el sacerdote? Él ni siquiera me va a hablar Yo soy un extranjero, no soy de Israel Entonces, ¿por qué tengo que ir con él? No, mejor me regreso con la persona que me sanó Y regresando donde Jesús, Él gritaba feliz, él gritaba contento y decía, Maestro, gracias, he sido sano. Y se postró delante de los pies de Jesús. Aleluya. Y Jesús al ver esa, ese regocijo y esa clase de, Bendito de sea tu nombre, Señor. Cómo, se, ¿Cómo podría decir de uh, ese momento de, de agrado, ese momento de, de no solamente le doy gracias a Dios, sino que. le doy gracias a Dios honrándolo le doy gracias a Dios exaltándolo y Jesús al verlo postrado en sus pies no solamente le dijo levántate tu fe te ha sido sano tu fe te ha sanado sino que lo curó interiormente le perdonó sus pecados y ese es el agradecimiento que, que para mí hay que mostrarle a Jesús con nuestro Agrado con nuestro regocijo hacia él. santo ser. Gloria a Dios Gloria a Dios por esa Bendito palabra Gloria a Dios por esa <coughs> historia tan linda De verdad que este tema eh, Es un tema El cual podemos pasar muchas horas Discutiendo Porque el ser agradecido No es nada más Un acto de fe No es un agradecimiento interno Es también honrar Al Padre de la Gloria Al que nos tiene vivos Al que todas las mañanas nos da fuerza nueva para salir adelante sí. Y para aquellos que les gusta tomar notas Tengo el Salmo 100 del 4 al 5 Donde nos enseña prácticamente Cómo debemos nosotros agradecer al Señor Primeramente Él dice que tenemos que entrar por sus puertas Con acción de gracias Nada más y nada menos Entrar por sus puertas con acción de gracias O sea, que si el corazón no está agradecido en ese momento, mis hermanos, de verdad, no estamos haciendo nada. Y vemos que vamos a sus atrios con alabanzas. O sea, para aquellos que no saben agradecer a Dios, es significativo, es importante que hayan, que hayan alabanzas, que hayan cantos, que hayan himnos, que nos postremos, que demos gracias al que todo nos da. Y más adelante dice, dadle gracias. Bendecid su nombre Porque Dios es bueno Para siempre su misericordia Y su verdad por todas las generaciones Amén. Vemos que aparte de ser un Dios bueno Para siempre su misericordia Es infinita No es para hoy Para dentro de un rato Es para siempre Nos protege Nos lleva Por todas nuestras generaciones Tengo Mucho tiempo leyendo La Biblia, y hasta que yo no agradecí de corazón Aleluya. a Dios por lo que soy, por lo que voy a hacer, de dónde me rescató, de dónde me sacó, no me daba el entendimiento. Pero hoy en día, mi hermano, puedo decirle de todo corazón que agradecido estoy a Dios con todo lo que me ha dado: con Santo. mis padres, con mi familia, con mi esposa, con Amén. mis hijos, con mis hermanos, Amén. con mis hermanos en Cristo. Y puedo decirle que me está revelando día a día su palabra tanto. Tengo en el Antiguo Testamento, para aquellos que les gusta a Ruth, Ruth y Noemí, una historia de ambigüedad, de agradecimiento. Porque todos aquellos hermanos que han escuchado, que han leído, que han, se han informado verdad, acerca de esta historia de Ruth en el capítulo 1 y en el capítulo 2, vemos cómo... Una mujer agradecida con su suegra después de la muerte de su esposo le dice que no la va a dejar en ningún momento y yendo ellas dos a Belén se dan cuenta de la mano de Dios. Dios vio el corazón de esa mujer anciana y de esa mujer moabitas que era prácticamente extranjera y que veía otros ídolos y que adoraba a otros dioses pero vio su corazón Yeah. y con todo y eso Dios prácticamente la bendijo a través de vos y le dio alojo, comida y más adelante en la historia si siguen ahondando en ella se darán cuenta que pasa a ser esposa de vos o sea que obtiene prácticamente riqueza y todo esto por tener un corazón simplemente agradecido ¿A quién estás agradeciendo? un tema muy precioso, muy lindo A Salmo 69.30 nos dice... Con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracia le exaltaré. Es un privilegio poder expresar nuestra gratitud hacia Dios con nuestras propias palabras. Y acciones, solo pensar en sus maravillas, causa gozo en el corazón. Tener una actitud de agradecimiento fortalece la fe... Los hace creer en nuestro caminar con el Señor. Aleluya. Y trae muchas bendiciones a nuestras vidas. También recuerda que dar gracias es una forma de orar a Dios y lo debemos de practicar continuamente. Es algo precioso que debes acercar junto a tu familia. Ah, bendito sea el Padre de Dios. Dar gracias a Dios no es solamente a veces... Cualquiera a nosotros, cuando nos hace un favor, nosotros damos gracias, porque nos hizo el favor. Pero, ¿por quién fue enviado esa persona que a nosotros nos ayudó, nos echó la mano, como decimos nosotros? Es un enviado de Dios. O sea, que las gracias tienen que ir primero hacia Dios. Pero, ¿cómo le damos gracias a Dios? A veces simplemente decimos, gracias Señor, por lo que me diste. Las gracias a Dios hay que dárselas en cualquier situación A veces las cosas salen bien, a veces las cosas no salen muy bien Pero a Dios hay que darle gracias Aleluya. Porque todo lo que Él hace, lo hace por su gracia Él dio su vida por nosotros Él nos dio salvación a través de la gracia Ahí depende de nosotros cuidarla Es un honor, la verdad, dar gracias a Dios es un honor Y a veces yo pienso cómo agradecerle infinitamente a Dios Dios es un Dios misericordioso, la misericordia de Él no tiene límite, esa es de principio a fin. Dale gracias a Dios puede ser una forma, como dice la Biblia, o sea, exaltándole, alabándole, predicar su palabra, ser servidores de Dios, caminar en su obra, eso es un agradecimiento profundo hacia Dios, Yo invito a todos los fieles oyentes de Radio Renacer que tomen unos minutitos para meditar sobre esta palabra. Dar gracias no es solamente decirlo, hay que sentirlo del corazón. Un verdadero agradecimiento a veces te impulsa a hacer algo, no solamente decirlo de palabras, sino a hacer algo, porque muchas veces lo decimos, pero no lo practicamos. Dios necesita servidores que le agradezcan de Amén. verdad, de corazón. Amén, aleluya. Santo Amén. sea el Señor. Ah, ser agradecido. ¿A quién le estamos agradeciendo? Si nos preguntamos y nos hacemos una, una pregunta en esta noche, amigos radio oyentes, amados en Cristo, ¿hay límite para agradecerle a nuestro Dios? ¿Hay un, hay un límite? ¿Debemos ser agradecidos en algunas áreas o tenemos que ser agradecidos en todo? Porque realmente, hermano, tú que me escuchas, debemos de ser agradecidos en toda, en nuestra área de nuestras vidas, en todo nuestro ser, tiene que ser agradecido al Señor. ...hay una pasada en la, en la historia de la Biblia del Obispo Policarpio ...que decía ya en su, su finales de tiempo... ...cuando estaba eh, el preso le decían... ...niega, rehúsa, niega tu fe... ...para preservar tu vida... ...y aquel de ya de, de obispo de ochenta y tantos años... ...dice algo que también marca mi vida en este momento... cómo negar a aquel que me ha hecho tanto bien cómo negar a aquel que me ha dado tanto cómo no podemos ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo cuando Él se entregó por amor porque la esencia de nuestro Dios es el amor y Cristo vino y se entregó y dio su vida y no preguntó si era Juan, Pedro, Pablo María, Rú el Dios por su vida, por amor Entonces el agradecimiento en nosotros, hermanos, tiene que ser de continuo. Nuestro corazón tiene que estar abierto a recibir de los hartos. Pero un corazón agradecido, dice, es que llega la presencia del Altísimo. Un corazón agradecido en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Tenemos que tener la capacidad... de hacer buenas obras y en momento difícil exaltar el nombre de nuestro señor y ser el agradecido ser el agradecido con lo que llega a tu mesa sea el agradecido con el sustento que tú estás recibiendo no podemos mirar al otro no podemos mirar al hermano no podemos mirar Sino ser agradecido Porque lo que Dios toma Es lo que está dentro de tu corazón Para bendecirte Para impulsarte Para prosperarte, Un corazón agradecido Es un corazón que se mueve conforme Al corazón de Dios El salmita David Sabía Por eso dice la palabra Que tenía un corazón conforme al de Dios Porque fue agradecido Pecó Fue partícipe de un asesinato, pero reconoció su pecado. Entendió que en la humillación, en la búsqueda del Señor, derramó su corazón y e encontró en él ese agradecimiento. Hablando de David, encontramos también mis hermanos en 2 Samuel 9.1. Dijo David, hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl. Para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. Aquí vemos que aparte de un corazón como el de nuestro Padre Celestial, el hombre también era agradecido. Porque si compartió él con alguien, fue exactamente con Jonatán. Y podemos, podemos, podemos decir a través de esta palabra... que hubo agradecimiento de parte de David para con la descendencia de Saúl. Aunque sabemos que en esa época, cuando un rey era derrocado, inmediatamente se mataba toda su descendencia para que ellos no se rebelaran en contra de él. Entonces, mis hermanos, desde el principio de la, de la vida, desde el principio de la historia, Dios nos ha mostrado los corazones agradecidos. De parte de nosotros queda Cómo agradecerle a Dios Con qué agradecerle a Dios Tomemos en cuenta nuestras, nuestros talentos Todo lo que Dios nos ha dado pongámoslos en el ejercicio para, Y a la orden de nuestro Padre Celestial Siendo agradecido en todo momento En lo mucho o en lo poco Agradecido con lo que comemos Agradecido con todo lo que nos da Señor Gracias Padre amado Gracias Señor Rey Celestial al darle gracias a Dios acuérdense que es un beneficio para, para nosotros no solo de darle gracias a Dios por el día de hoy, gracias a Dios por lo que tenemos, sino que darle gracias a Dios por lo que no tenemos, por lo que Dios nos va a dar hay que darle gracias a Dios en todo momento, por lo que aún por el día de mañana que todavía no, no, no lo vemos, no hemos despertado y hemos visto un nuevo amanecer Démosle gracias a Dios por eso, porque Dios ve el corazón, un corazón agra agradecido con Dios y Dios lo bendice. Entonces es un beneficio para nosotros ser agradables, agradecerle a Dios. ¿A quién más podemos agradecerle si es, es un Dios que nos ha dado amor, nos ha dado la vida, nos, nos tiene el día de hoy aquí presentes y ese, esa forma de gratitud. Nosotros queremos pasárselas a ustedes para que ustedes digan, wow, ese es un Dios que bendice a un corazón agradecido. Aleluya. Queremos darle un saludo. Bendecimos a la hermana Susan que está en, en sintonía con este programa. Hermana, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, a mi esposita. Otra bendición, otro motivo por el cual debo agradecer a Dios. porque de verdad ha estado parada conmigo en las buenas y en las malas, y ella más que nadie sabe de dónde venimos y de dónde el Señor nos ha sacado y nos está llevando. La mano de Dios se mueve en mi familia, gracias a mis padres, gracias a mi suegro, a mis cuñados, a mi hermana, y a todos los que han hecho que esto sea posible. Gracias a mis hermanos aquí en Cristo Jesús y a Radio Renacer, porque Dios nos puso aquí con el propósito de llegar a tu corazón. Que el nombre del Señor los bendiga, los llene de bendiciones, los colme de toda bendición de lo alto. Y recuérdense que lo que expresa el corazón es de lo que tú estás lleno adentro. Amén. Bendito, bendito eres Dios. Tesalonicenses 5.18 dice, Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es tu voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ah, dar gracias a Dios es lo más hermoso que puede haber porque la maravilla que Dios hace en nosotros día tras día es algo lindo algo precioso yo me sorprendo a veces porque creo que el amanecer cada día es un motivo de agradecimiento a Dios pero quizá hay otra forma como poder agradecerle más profundamente a Dios hacer algo por su obra enseñar Aprender cada día O sea, es, es, es maravilloso Pensar en eso No solamente agradecerle Así por así Sino movilizarlos en algo Yo invito a Todas las mujeres, a los hombres A levantar un avivamiento de agradecimiento Hacia Yeruya. Dios Porque Yeruya. eso es lo que Dios quiere Cristianos guerreros que miremos hacia el frente, que caminemos hacia el frente, nada de quedarnos estancados, porque el agradecimiento no es por lo que hasta ahora hemos recibido, es por lo que recibimos y lo que recibiremos, porque si caminamos en el caminar de Dios, sabemos que cosas buenas vendrán a nuestras vidas, a nuestra familia, una paz, una tranquilidad, creo que Todo, todo es una obra de Dios hacia nosotros, y hay motivo y razón muy suficiente para agradecerle a Dios en toda situación. Aleluya, santo sea Señor. Oh, ser agradecido, ¿a quién le estamos agradeciendo? Yo espero en esta noche que tu corazón esté dispuesto a seguir, si no lo ha hecho, a dar... ese agradecimiento a nuestro Dios abrirle la puerta de tu corazón a aquel que lo ha dado todo por ti a aquel que ha estado a tu lado porque dice la palabra Que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos Amén. Entonces ya eso es una, una promesa para yo ser agradecido Gracias, Padre, Ya eso es para yo decirme Padre yo sé que tú estás conmigo Gracias. No importa lo que te sobrevenga Él dice que va a estar con nosotros Hasta el final de los tiempos Isaías 29, 13, te dice la palabra del Señor Porque este pueblo de labio me honra Pero su corazón está lejos de mí Aleluya. Bendito sea. pueblo, dice el Señor, de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque tu corazón, que tiene que estar cargado lleno de gratitud, lleno de amor, lleno de rebosar de, de, de lo que Dios ha hecho y está haciendo contigo. Quizás estemos traspasando momentos difíciles en nuestras vidas. Quizás esté podrado en, en hospital. Quizás tu matrimonio ahora mismo está desfalleciendo, pero esta palabra que te estamos llevando en esta noche tiene que ser agradecido con Dios en toda área de tu vida. Y quizás el momento es difícil, pero un corazón agradecido mueve la mano de Dios. Y dice al final de este versículo, dice, «Y su temor de mí no es más que mandamiento de hombre». que ha sido enseñado eso es lo que tenemos que romper tenemos que romper el morde y entregarnos en espíritu y en verdad Gloria entregarnos con un corazón dispuesto a agradecer Aleluya. queremos llevarte en esta noche un mensaje un mensaje donde tú entiendas pueblo de Dios donde tú que no escuchas El Señor dice la palabra, busca adoradores, pero también busca un pueblo con un corazón agradecido, Amén. busca hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar Dios el precio, Dios. no importa lo que esté aconteciendo, sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Él está ahí, sabemos como Pedro dijo, Señor eres tú, yo voy, y comenzó a caminar. A caminar sobre las aguas, el Señor anda buscando hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres pero con un corazón entregados a Él, como decía el, el sarmista Dami, de debajo de las alas del Altísimo estarás seguro, Él Gloria te cubrirá en tu momento de aflicción, solo es una decisión que tenemos que tomar en esta noche. A quien tú le estás agradeciendo A quien tú le estás dedicando tu tiempo Donde está tu corazón en este momento Esta es una noche especial Esta es una noche donde el Señor, el Espíritu Santo Quiere entrar a tu vida Aleluya Bendito Dios Tenemos que ser agradecidos, agradecidos en el Señor Santo sea el Señor En esta noche, yo quiero presentarte los panelistas que tuvieron conmigo. Son tus maravillas. Y señor. tuvimos en esta noche tu hermanos en Cristo, Pedro Martí, Cristian Carmona, Julio Guzmán, Guillermo Vázquez. Aleluya. Quiero en este momento orar por las, por las armas, orar por aquellas peticiones. Orar, el, el, queridos hermanos, si no tuviste la oportunidad de llamarnos... Eh, al 461 96 pero vamos a orar por aquellas peticiones que hemos recibido Padre en el nombre de Jesús venimos en esta hora ante tu presencia Padre amado Señor nos entregamos a ti Padre amado Señor pidiéndote Padre amado Señor que tu santo espíritu Padre amado recoja todas las peticiones hechas en este momento Padre que un manto de sanidad se extienda sobre tu pueblo Padre amado Señor mira los corazones afligidos Padre pasa un bálsamo Señor tu mano sanadora esté a favor de tu pueblo Señor dándole apertura Señor libertad Señor que tu pueblo se vuelva a ti Señor de una manera Señor como tú Señor, siempre has querido con corazones agradecidos ante tu presencia, Padre amado Señor. Te pedimos por todo aquello que están postrados, Señor, aquello que están en las cárceles, Señor, aquello que tú has eh, ha prometido, Señor, dale libertad, Señor, no tan solo libertad física, sino libertad de espíritu. Te pedimos por tu pueblo, Señor, por tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor. Dios bendiga a tu pueblo. Gracias, Padre amado. Amén. Gracias, Bien. Señor. Escuchaste Camino a Emaús Camino a Emaús Gracias por tu sintonía Nos encontramos nuevamente Aquí en Camino a Emaús Camino a Emaús, Camino a Emaús. Por la calzada de Emaús Un peregrino Y al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. El contenido del anterior programa es ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te bendiga.